una semana más a vuestra cita con la música de la periferia, a Bericuetos. Hoy comenzamos nuestro viaje en Islandia para escuchar lo último de Sigur Ross. desoladora belleza de los paisajes creados por Sigur Ross, estos embajadores de ese pequeño país llamado Islandia, últimamente bastante popular por su expeditiva forma de combatir la crisis, empapelando a políticos y banqueros. Y en lo que concierne a vericuetos, es decir, en el tema musical, un país lleno de actividad sonora muy interesante. Esto que acabamos de escuchar pertenece al último y bastante nuevo disco de la banda. Se llama Valtari. Que si sois seguidores del grupo, este disco nos va a decepcionar porque tiene todo aquello con lo que nos suelen obsequiar sigurros. Es decir, una portada exquisita. Esto del diseño siempre lo cuidan mucho esta gente. Y una música, como siempre, inconfundible e inclasificable al mismo tiempo esto que sonaba se llamaba Er anda y lo que viene ahora es el tema que da título al disco Baltari. Ahí estaban Segurros, pintores de paisajes impresionistas. Y vamos a dejar aquellas frías latitudes islandesas para acercarnos al pequeño pueblecito asturiano de San Andrés, en el Valle del Trubia. Un pueblo muy tranquilo, sin nada especial a primera vista, pero que esconde el cuartel general del Grupo Sera, que también acaban de sacar un nuevo disco llamado Yume, que tiene bastantes puntos en común con el que acabamos de escuchar de Sigur Ross por el gran trabajo de diseño gráfico que, que nos presenta y porque musicalmente representa un paso más dentro del peculiar estilo de este grupo, mezclando instrumentos antiguos más propios del folclore asturiano con sonidos electrónicos manufacturados digitalmente Y lo que es más importante, utilizados sin ningún miedo ni ningún prejuicio. El resultado es una música muy particular y, bueno, para muestra, un botón. Esto que escucháis a continuación se llama Rubien. de Sera desde su disco Yume que han presentado hace poco en el centro Niemeyer de Avilés y hace menos todavía en el prestigioso festival de Loguean. Como viene siendo habitual en trabajos anteriores de la banda, este disco está autoeditado y publicado bajo una licencia Creative Commons, así que podéis ir directamente a la página del grupo Sera.eu y descargaroslo tan ricamente. Aunque yo os recomiendo tener la copia original, ya que la edición es muy bonita. Pues nada, vamos a escuchar otro poco de este Yume. Este tema es el que cierra el disco y se llama Rigel. Pericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash, 105 FM. Y vamos a seguir hablando un poco de discos autoeditados o no sujetos a la licencia de copyright. Por ejemplo, volvemos ahora a Finlandia, para ser más exactos, a Helsinki. Y es que entre esta ciudad y Barcelona se ha gestado un disco, a mi entender, muy bonito, que se llama Kuu, y cuya autora es Violeta Paivankakara. Vamos a escuchar el primero de los cinco cortes que componen esta pequeña joyita y que se llama Satenkari. sign. Pues así es como pasa el rato esta Violeta Paiván Kakara. Este disco lo podéis descargar desde la página de La Gramola, Net Label. Y ya que estamos en Finlandia, no nos vamos a mover de aquí, vamos a seguir repasando lo que es el nuevo disco de los Alamailman Basarat, es decir, Martillos del Mundo Subterráneo. Eh, el disco en cuestión se llama Balta, ha salido hace muy poco y el otro día ya adelantábamos Un par de temas y hoy vamos a poner otros dos. Este primero que suena es Lu Messenjiya, así escrito. No tengo ni idea de cómo se pronuncia. Ellos son Alamailman Basarat. <risa> Pues aquí estaba esta fanfarria demoledora de los Alamailman Basarat, que aunque en general son bastante cañeros, también tienen cosas más delicadas y tranquilas, como esto que suena a continuación y que se llama urnilla. Estoy dando cuenta de que me está saliendo un programa de lo más fresco en cuanto a temperatura porque no hacemos más que movernos por el norte, Finlandia, Islandia y en lo que viene ahora, curiosamente, también tiene que ver con Islandia. Se trata de un músico islandés, bajista para más señas, aunque residente en Nueva York. Se llama Scully Sverrison, ha colaborado con muchísima gente, tanto del free jazz como del pop, del rock o de cualquier cosa. Eh, pero tiene una pequeña, aunque muy interesante, carrera en solitario. Vamos a escuchar un corte de su disco Serie 2 del 2010 que se llama Le Feu. Uh, supongo que es francés, así que será pues, Le Feu o algo así. Él es Scully Sverrisson. Y vamos ahora con un poco de actualidad. Hoy, es decir, día 21 de agosto, si lo estáis escuchando en directo, los que estéis cerca de Asturias tenéis una muy buena opción musical hoy a las diez y media en el Parque de la Ferrera de Avilés. Vamos a tener un concierto de Javier Pasariño en formato de trío. Javier Pasariño, un auténtico maestro del saxo y de otros vientos, y cuyo discurso musical bebe tanto del jazz como de las llamadas músicas del mundo. De hecho, hoy, aunque viene en formato trío, no se trata de la típica alineación del jazz, ya que le acompañan un guitarrista y buzuquista y un percusionista. Vamos a escuchar un disco del año 92 llamado Pangea. Eh, y esto que suena a continuación se llama Hombres de las montañas y es un tema dedicado al pueblo kurdo. Él es Javier Pasariño. Pasariño. Me acabo de dar cuenta de que antes hice una tontería espectacular y es que acabo de anunciar un concierto para las diez y media de esta noche, cuando el programa se emite de once a doce. Por lo tanto, si ahora me estáis escuchando, ya no llegáis al concierto. Así que voy a poneros otro tema de Javier Pasariño para que os consoléis un poco Y me despido ya, hasta la semana que viene. Aquí estaremos y si todo va bien, martes a las 11 en Radio Crash 105 FM en Bricuetos, un paseo por la música de la periferia. Os dejo con Javier Pasariño y este Kumran. Adiós.